de abogados, este, intereses, la deuda original, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora está reclamando algo parecido este, en, en el tema de, de la IDECA. Pero arranca la Liga Femenina y queremos hablar con Gisela Vega. Hola Gisela, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Oh. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes. Bueno, el placer es nuestro y el placer es nuestro de tenerte en nuestra competencia nuevamente y en este caso para, para esta primera edición de la Liga Femenina que... Imagino que las, tiene muchas expectativas y mucha esperanza en, en esta nueva competencia, ¿no, Giselle? Sí, la verdad es que estamos muy ilusionadas y, y más la chica que, que podemos volver a nuestro país a jugar y que esto sea el puntapié inicial para algo que muchas personas estábamos esperando. Es sumamente importante y agradecidas del de Club Kimsa, de, de, de, la, de la federación también, que hace lo posible para que este evento y para que el Parque Femenino crezca. Eh, hagan lo posible para que, para que nosotros eh, podamos seguir creciendo Bueno, estamos hablando con Gisela Vega Jugadora franquicia de Quimza de Santiago del Estero Jugadora de la Selección Argentina Esta noche por televisión se va a dar comienzo a la Liga Nacional Femenina de Básquetbol Quimza va a jugar frente a obras sanitarias Contame con vuestro equipo Conocías a muchas de las chicas, algunas, poquitas Bueno, eh, conocí a Nati, eh, conocí a Estela, las españolas las conocía porque jugué en contra de ellas, y la verdad que, que también tenemos un grupo de nacionales con, con muchas ganas de, de, de jugar, de que están muy ilusionadas con este proyecto, así que eh, llegué hace dos o tres días y no alcanzó el tiempo para hacer mucho, pero bueno, iremos creciendo a medida que pasa el torneo, iremos aceitando cosas y, y bueno, eh, dispuesta a dar todo por el equipo, Por, por todo esto que están luchando para que nuestro Vázquez crezca, así que eh, a mi disposición para lo que sea, y, y encantada de estar aquí en Quimza, que nos están tratando de maravilla. Bueno, ¿y cómo fue tu temporada en el exterior? ¿Cómo? ¿Cómo fue tu temporada en el exterior? Bien, fue un poco revuelta porque cambié de equipo en la mitad de, de la liga, pero la verdad que súper bien, eh, ten, jugando las semifinales de la liga, con un equipo recién ascendido, así que súper contentas, hemos superado las expectativas y, y terminamos mucho mejor de lo, de lo que se comenzó la temporada ¿Y el nivel de la liga bueno? ¿Cómo? ¿El nivel de la liga bueno? Muy bueno, muy bueno, el nivel de la liga española sigue siendo uno de los mejores niveles, más allá de que eh, por la crisis económica ha bajado un poquito, pero eh, los extranjeros que van hacen mucha diferencia y las nacionales, la verdad que ...son excelentes jugadoras también... ...así que si bien el nivel cayó un poquito... ...pero siguen manteniendo su nivel... Eh, ...profesional al 100%... ¿Y ahora eh, pensás volver para allá... O, ...o te vas a quedar en la Argentina? Ay, la verdad que no sé... ...creo que tengo que disfrutar el momento... Eh, ...acabo de salir de una temporada... ...de ocho meses... Eh, ...ahora tengo dos días para estar en casa... ...que estuve ya el domingo nada más... ...y ya me incorporé al equipo con otro objetivo... Y yo creo que tengo que disfrutar esto y darme tiempo para tener un poco de vacaciones, despejar la mente y, y ver lo que quiero. Eh, el básquet todavía me sigue gustando, eh, me sigue moviendo y sigue siendo parte de mi vida. Y no puedo olvidar que tengo 35 años, pero debo darme el tiempo a, a, para disfrutar esa etapa y tomarme las vacaciones para ver qué es lo que quiero más adelante. ¿Sos so, so muy joven todavía? Sí, todos me dicen lo mismo, pero bueno, depende para qué. <risa> cuando hay que moverla, y saltar, y chocar, y, sí, sí. y transpirar, eh, te cuesta un poco más, ¿no? <ríe> sí, bueno, por, por, tu, tuve un entrenador que yo le decía, creo que ya es hora, que tengo 25, y me dice él, mirá, dice, yo lo dejé, cuando yo iba, los otros iban y venían, ahí me di cuenta que tenía que dejarlo, dice, pero vos mientras vas, ahí, venga, como todo el mundo, seguí nomás, me dice. Seguí nomás, seguí nomás, y seguí. físicamente, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, muy bien. Vengo de una competencia eh, un poco desgastada, porque la verdad que el nivel de entrenamiento que tenemos allá es muy elevado. Pero, pero bueno, eh, intentando ahora con el profe eh, llegar a un punto óptimo para no, ni caer ni estar, digamos, en la cima. sino es que vamos a intentar regenerarme y, y ver en, en qué punto estoy para, para poder avanzar y no estancarme. Porque la verdad que ocho, ocho meses de liga suma. Claro. Bueno, señorita, le mandamos un saludo enorme, que tengan una buena liga, espero que podamos ver un lindo partido por televisión, lo mejor para vos, para todo el equipo, y que sea con mucho éxito. Muchísimas gracias, un saludo para todos, y vos también, eh, muchas gracias en especial, porque sé que siempre, a nivel nacional, y siempre estás detrás de nuestro, y eso es lo que necesitamos, gente que nos ayude y que nos impulse a seguir para adelante. Bueno, bueno, gracias. Un abrazo enorme. Yo a la jugadora de la selección argentina, jugadora de 15 hasta la noche, 15,